11 de la mañana, 43 minutos, y hablábamos de tres ejes centrales para hoy en La Mar en Coche. Por un lado, hablar de la mega causa ESMA, y eso lo hicimos junto a Cachito Fugman, y también de la primera condena a un empresario por su rol en la dictadura. También hablamos de los 10 años que nos separan del incendio en el taller textil de la calle Luis Viale, y ahora es tiempo de hablar de Cromañón, atando derechos humanos de ayer, de hoy y de siempre. Mañana, miércoles 30 de marzo, a las 6 de la tarde, es la inauguración de la estación 11-30 de diciembre. En la línea H del Subte. Por eso, familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cro Mañón están convocando a este acto a las 6 de la tarde para que podamos acompañarlos en este acto simbólico, pero más que interesante para la memoria de los pueblos también. Silvia Aviniami es la mamá de Julián Rosengart, víctima de Cro Mañón, y está aquí acompañándonos. Silvia, siempre es un placer recibirte en la tribu. Gracias, buen día, gracias por invitarme. Contanos todo el camino que se tuvo que recorrer para lograr que la estación de 11 pase a llamarse 11 30 de diciembre a partir de mañana. Bueno, sin duda es un camino largo y raro para nosotros, este, y nosotras, porque, por un lado, uno pensaría, tiene que haber un homenaje a los pibes en la ciudad, que no lo había, o sea, parecería una cosa bastante lógica. Sin embargo, como todo lo que nos pasó a los familiares, y me parece que a los familiares de víctimas en general, todo hay que empujarlo.、Eh, En el 2014 se nos ocurrió la idea, tenía que ver con el subte pasa mucha gente, con que era en once y en o n c en e esa plaza han pasado muchas cosas, no solo la masacre de Cromañón, es también la masacre del tren de once, pero es también las redes de trata y prostitución, es una plaza lamentablemente emblemática. Se nos ocurrió la idea, se la presentamos, la verdad, a tres diputados que han estado acompañándonos en la calle también, que eran en ese momento los diputados Ramal,、eh, Bodart y Vera. Ellos, este, les interesó el proyecto y a partir de ahí, Un poco recogiendo nuestra idea, lo presentaron. Y a partir de ahí empezó toda una batalla que quizás suena increíble, porque en particular con el oficialismo de la ciudad, con el macrismo, fue muy complicada de, de sacar la ley. Por supuesto, tuvo que pasar por todas las instancias, como las audiencias públicas, donde vinieron otras víctimas a declarar. Este, y finalmente la lo votaron los legisladores con algún cambio que nosotros no queríamos, pero bueno, nos pareció que había que aceptarlo y seguir luchando. Y durante, salió la ley finalmente aprobada 19 de abril de 2015, fíjate los tiempos, ¿no?、Uh -huh. eh, y después la empresa es base, nos llama para dar cumplimiento a algunas de las、eh, normativas que salieron de la ley, y a partir de allí nos pusimos a trabajar con lo poquito que sabemos. Lo que sabemos lo hemos aprendido marchando. Que era pensar qué cosas podrían representar más a nuestros pibes y también podían ser más significativos para el ciudadano o la ciudadana que pasara un minuto por una estación, ¿no es cierto? Así que ahora llegamos a este camino, que es una inauguración、eh, no oficial, mejor, mejor dicho, no desde ningún oficialismo, que es la de los familiares y que tiene que ver con, bueno, acá está, esto es lo que hicimos hasta ahora, de hecho, falta obra, y, y bueno, escuchando también lo que la gente que pasa le pueda. Pasar por la cabeza y sobre todo por el corazón. ¿Cuáles son esas cosas que fueron cambiando en el camino y que ustedes preferían que no sea de ese modo?、Eh, no, me refiero a que、eh, nosotros habíamos planteado algunas características que tenías que tener en sí la estación、eh, en relación a que estuvieran los nombres de los fallecidos y a que fueran las víctimas las que planificaran lo que habría a l l í adentro.、Uh -huh. Y、eh, salió, la, yo no tengo acá la ley sino el proyecto, y la ley salió con que era el ejecutivo el que iba a decidir qué habría. Nosotros, como siempre, pero siempre nos pasa esto. Nos dan algo, o mejor dicho, arrancamos algo y después tenemos que seguir peleando.、Y、dijimos, bueno, aceptemos hasta aquí y después peleemos ante el Ejecutivo. Debo decir que eso no ocurrió porque es base aceptó las caracterizaciones que nosotros hacíamos y de hecho el texto que va en la estación es nuestro. Los artistas que van a exponer allí su obra, muchos han acompañado muchísimas luchas. Este, y lo s siguen acompañando. Pusimos nuestro curador de los familiares, que es Javier del Olmo, un compañero. Ligado a las luchas, al Frente Popular de Darío Santillán, igual que la compañera Natalia Revale, cada vez que nombro a alguno temo a olvidar a otro. <risa> y bueno, poco yo lo que quiero decir es que fue trabajando colectivamente y también empujando. Digo, hasta tal punto hay que empujar para que veas que esta inauguración está, está planteada desde nosotros y cuando le solicitamos atención a la víctima de la ciudad, que nos parece un lugar lógico, el sonido. Para el acto de mañana nos dijeron que no nos conocían a nosotros、uh -huh. y que entonces este, no tenían el sonido porque no nos habíamos ido a presentar. Yo siempre pienso que el Estado debe ir hacia las víctimas y no las víctimas hacia el Estado. Así que bueno, tendremos un sonido prestado, no tendremos sonido, este, va a ser solidariamente desde otros lugares, pero esto es lo que nos viene pasando en esta caminata, ¿no? Silvia,、sí, es más que interesante también ver cómo van avanzando las formas de justicia que se van planteando desde el、sí. origen de una tragedia, masacre o crimen social, cómo se pueda nombrar a Cromañón, esto que todavía nos cuesta desde hace tantos años también、Exacto. hasta ponerle la manera de nombrarlo. Y una forma de justicia tiene que ver con el ámbito jurídico, y ahí también se aprende un lenguaje. Y ahí también hay una cantidad de tramas muy complejas, muy difíciles, donde las partes apelan, van, vuelven los fallos y demás. Pero hay otro tipo de justicia que es social, sí, que tiene、cual. que ver con la memoria de los pueblos y que tiene que ver con que la gente sepa、eh, a quién direccionar las responsabilidades de este tipo de tragedias, masacres, crímenes sociales. ¿Cómo te parece que se ha avanzado en esa parte de la justicia que tiene que ver con la condena social?、Sí. Bueno, difícil. Es una pregunta que tiene así como muchas estilitos y cosas sueltas, ¿no?、Eh, primero, nosotros no creemos que nosotros avanzamos, sino que es una decisión del pueblo argentino, ¿no es cierto? Avanzar. Segundo, depende a q u e le llame justicia. Si justicia llamas a lo que hace el Poder Judicial, bueno, ahí nosotros hemos tenido algunos logros que a mí no me hacen convencer de que la justicia es justa, sino como dijo un papá de Cromañón en el documental, un papá que además es. Abogado, acá en Argentina la justicia hay que empujarla, no hay nada que salga, no hay forma de que uno se, se vaya a llorar a hacer el duelo, ya lo vimos en el, en el bloque anterior, ¿cierto? No hay manera. Este, entonces, si le llamamos al Poder Judicial, es muy limitado lo que logramos, aunque somos de las pocas víctimas organizadas que hemos logrado cosas, en todo caso, interesantes. Lo digo solo así. Pero resulta que eso no basta en ningún sentido, porque es la condena social. Y yo diría, no es solo la condena social, sino que son los hilos que unen las impunidades de ayer y de hoy. Digo, nosotros hacemos este aporte pequeño contra la impunidad. Pero estamos llamando la atención de que después de Cromañón pasó Beara, después pasó el llamado accidente de Once, después pasaron las inundaciones, siguieron pasando los, el gatillo fácil. Entonces ahí hay algo que, que me parece que nos convoca como, como pueblo ante todos estos: la trata. n Realmente es terrible pensar que uno se olvida de algún delito. Con responsabilidad del Estado. n o Entonces, ahí me parece que es casi infinito lo que se pueda luchar hasta que tengamos otra sociedad. Lo nuestro es un aporte pequeñito, súper puntual. Y debo decir, en un momento lo hacemos el 30 de marzo, porque también, ¿no? Te aceptan algo y después lo dejan en la oscuridad. Es el día que en las escuelas, por ley desde el 2005, debería reflexionarse, pensarse alrededor de la masacre. Y la verdad es que si no lo empujamos, tampoco se hace. Todo empujando, digamos, es así. Logra meterlo en la cuestión curricular. Ahí también hay un rol de los docentes que es interesante. Por ahí, por falta de información e x a c t o Bueno, charlando con los gremios docentes, en particular digo con Ademis, porque son quienes más han cercado que van a estar. Un poco los compañeros lo que decían es: fíjate que hay tanta situación de impunidad que nosotros ahí tenemos en un lapso de tiempo muy pequeño: 24 de marzo, 30 de marzo, 2 de abril, 4 de abril, Fuente Alba. Y claro, o convertís a la escuela en un、uh -huh. lloradero. O convertís o pensás, yo le decía, ¿por qué no pensamos colectivamente? Porque fíjate la ventaja de todos esos actos: tenés gente viva que pueda dar testimonio. Estoy pensando en charlar con Pibe. Digo, pensemos en un corredor de la memoria, no sé, se me ocurre a mí, que tome cuáles son las cosas en común: será la impunidad, será la indefensión, será el rol del Estado, serán los jóvenes. Y trabajémoslo, porque si no. También, ¿quién quiere ir a la escuela si todo el tiempo le estamos hablando de muertos y、si、te lo dice la madre de uno? no? Me parece que ahí también hay una pregunta. Por eso lo de la estación, nosotros no tenemos ahí imágenes luctuosas. Nosotros queremos que alguien se instale en la pregunta: ¿qué pasó? ¿Se podía evitar? ¿Qué pasó con la gente que quedó? ¿Cómo, cómo es esto de ser joven? ¿No? Es el único aporte que, nos, que podemos hacer, el de preguntarnos, ¿no? Uno se pregunta también por la carrera política de Macri y cuánto、sí. posterior a Cromañón logró pisar más fuerte con un discurso de orden e higiene,、sí. digámoslo, ¿no? Yo sé que es difícil por ahí para ustedes, como familiares, como víctimas de algún modo también, este, pensar esa política, esa coyuntura relacionada a sus vidas personales. ¿Pero han notado con el paso del tiempo que el macrismo supo pisar fuerte y comenzar una carrera política fuerte a partir de lo que pasó en Cromañón? Bueno, yo creo que no es a partir. Yo creo que el camino a Macri se lo abrió, el c a m i n o se lo abrió la torpeza, la desidia, la estupidez de Ibarra. O sea, el responsable no son ni las víctimas ni los familiares de Cromañón, sino Ibarra. Ese progresismo trucho que construyó, corrupto, impresentable. Dicho esto, es verdad que Macri utilizó la masacre. Igual debo decir que los diputados macristas no estaban contentísimos de votar la destitución. ¿Y por qué? Y porque eso instala que uno puede deponer a alguien que esté haciendo las cosas mal.、Uh -huh. Y eso, alguna forma de hacer política le cae mal, porque también le podría tocar. ¿Por qué no le tocó a Macri con Beara? Bueno, porque no hemos tenido la fuerza. Entonces, primero, ese camino lo preparó Ibarra, en la ciudad. Segundo, hay una cosa, me parece muy perversa, en la cual algunos movimientos sociales lamentablemente se engancharon, que es, Pensar en la seguridad y no en el cuidado, o que es pensar que el último centro cultural vulnerado es lo mismo que un mega lugar de recitales donde se gana dinero. Entonces, lo que hacen es cerrar los grandes, los pequeños centros culturales donde estamos nosotros mismos, nuestros pibes, y dejan el camino para los grandes empresarios. Fíjate lo que costó, hubo que poner un segundo juicio para castigar a l e v y el dueño de c r o m a ñ ó n muy enganchado con el macrismo y, de hecho, hiper amigo del. No sé si sigue siendo rabino, nunca h a e s o Del señor este Berman, que ahora está, me parece, no sé qué sabe de ambiente, pero bueno, tampoco sabe nada de derechos humanos. Bueno, del rabino Berman, ¿no?、Uh -huh. Ahí me pregunto, Silvia, también por una cosa muy compleja de Cromañón. Esto lo he hablado bastantes veces con Santi Morales, un sobreviviente que participa, obviamente, con ustedes de este、sí. grupo que está convocándonos mañana a las 18 para la inauguración de la estación 11-30 de diciembre. Ibarra fue un actor difícil porque era un símbolo del progresismo y esto costó mucho con los organismos de derechos humanos más tradicionales. Por otro lado, Callejeros era un síntoma, una banda de la independencia, del modelo de la autogestión, con herramientas que evocaban a la renga y a los redondos en la manera. De tratar de gestionar su carrera. Y la otra complejidad era Chabán, que para todo el ámbito del rock había sido una suerte de padrino de sus primeros pasos, con lo cual costó muchísimo buscar apoyo en los sectores más tradicionales que suelen reivindicar un montón de cosas en materia de derechos humanos y justicia. ¿no? Es así como decís, y haga,、eh, tomaría el cuarto elemento, que me parece que hay que aprenderlo, porque si no, no se puede hacer nada masivo, que es que la gente. Es como es. O sea, l a s f a m i l i a s de Cromañón éramos gente que no nos conocíamos, que no pertenecíamos a un partido político, que no éramos amigos, y ahí había una gran diversidad. Está ahí la gente muy creyente, está la mirada que tengamos hacia la iglesia. Está que la gente no es a veces progresista en todo, sino que entiende una parte de la cuestión para el conjunto. Fue muy duro para nosotros, fue muy decepcionante para los que teníamos militancia previa, muy decepcionante. Pero a mí me parece que también el tiempo va cobrando algunas respuestas. Nosotros no fuimos destituyentes en el sentido de la democracia en general. Nosotros marcamos un camino. Nosotros estuvimos en la calle. Nosotros nunca estuvimos en las marchas de Bloomberg. Digo, hubo una declaración desatinada y después no es lo que estuvimos. ¿Con quiénes estuvimos? Estuvimos con Luciano Arruga, estuvimos con las víctimas de la AMIA, estuvimos con Kiki Lescano. Estuvimos con esa gente, porque como dice la canción, por los pibes que murieron, esos pibes son del pueblo, los corruptos, los coimeros, son parte de estos gobiernos, los que sean. Mañana nos están convocando familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cromañón a inaugurar la estación 11-30 de diciembre. Esto será a las 6 de la tarde. Silvia Aviniami es la mamá de Julián Rosengart y también una militante de esas por las cuales nos sacamos el sombrero y aprendemos <risas> cotidianamente. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes.